Últimos minutos del programa, Julián. Tenía razón usted, ¿eh? A ver, para que lo tengo por acá. No sé con quién habla Romero. ¿eh? No, no sé qué está comerciando. No, Dijo, eh, para que lo tengo por acá. Pero primero, clarísimo. Yo, sí, pero primero yo le quiero decir a, a usted, Julián, que tenía razón. ¿En qué? ¿En, eh, en, iban a quedar en, ¿en cuál de todas las pavadas iba, Iban a quedar cosas afuera de este programa. Bueno, mejor que sobre y no que falte. Mejor que sobre y no que falte. Que no esté todo adentro trasplaciéndolo eh, al al maestro. Sí sí sí. Eh, yo creo advertir la presencia de una voz que viene con su buffer incorporado que no hola, es hola. otra que la de Maximiliano Romero. Trabaja tras noche. Romero está por ahí. Hola Alonso, ¿cómo le va? Empezó el show o sigue la gente esperando muriéndose de hambre en la calle, no, sin no, no, que no, sus no, derechos sean contemplados. No no no, ya no hay personas en la calle. Ahora hay músicos. Ah. No, usted cómo es esto. Sí sí. La sí, algo muy, muy distinto ingresando, ya está casi colmando el, el lugar y eh, está aquí Hernán Espejo que está saludando con otros colegas que no son personas que si no son músicos, uh, ya o sea, le digo por, por segunda vez casi y espere que lo busque un, un segundito porque uno empieza a hablar con Hernán Espejo por ejemplo de los planes que tiene del disco que sacó por eh, acciones del disco nuevo, pero uno termina indefinidamente hablando de eh, cuándo fue el momento del partido que Brasil perdió la cabeza, cómo fue que Uruguay ganó por suerte o no, si es el factor del destino, y son cosas que pasan porque eh, gente futbolera y más que nada en, en este momento del Mundial le empieza a hablar estrictamente sobre eso. ¿Hincha de Huracán? No, si no recuerdo mal, Hernán Espeja. ¿Hincha de Huracán? Me dice... No, no, no. no, no, no. Pero hay un error ahí con Martín. Bueno, bueno. Acá, acá va a nacer una Una polémica en vivo no, iba a ver a River del tres de... eh, usted él lo que hizo más que nada es prender una mecha así no, que largar, usted la tiene la que la ser la la la el de encargado de apagarla, le comunico con hablar, cerca, Hernán Espejo eh, Hernán Espejo Hola. Hernán el Millonario Espejo, sí, sí, sí exacto Sí, sí, fue un error ahí de Martín Pérez. Después lo hablamos, le dije, Escuchame, todo bien que viva por ahí cerca, pero yo iba de chiquito también me llevaba, mis, mi familia me llevaba mucho a ver al Globo y también a San Lorenzo, pero siempre tuve más, más cariño al Globo. Pero yo soy de parquechas y después cuando ya fui más grande iba a ver a River y siempre fui hincha de River, ¿viste? Pero bueno, ¿qué sé yo? O sea, toda eh, la. Y tengo miedo que los borrachos del tablón se enojen. Y el acto de homenaje que ya estaba organizando el Club Huracán para los hinchas sí. distinguidos, eh, sí. lo cancelan. No, no, no, no, Claro, claro. No, está producido por Minimal el disco, pero no, no es para tanto, tampoco. Tampoco me convirtió al globo el último. Pero bueno. Hola, ¿cómo, cómo buenas noches? Buenas noches, Hernán espejo, eh, o compañero sí. Asma, o bueno, sí, o compañero es Asma. Todo ánimo ser... ahí. Eh, es, es, artístico. es El absoluto artístico con el que se le conoce hace años ya en eh... Sí, sí, del 93, y él es yo toqué siempre metal básicamente en grupos, pero empecé como un una idea así de empezando a grabar hogareñamente desde muy chiquito y, y en un momento le puse nombre y empecé a armar unos cassettes que regalaba, qué sé yo, y bueno, esto ya lleva 17 años, la aventura esta y mucha música grabada, editada en formatos diferentes, qué sé yo, un poco, siempre lo vi con un toque bastante de, de diversión, me hace hablar mucho de ser chico y jugar a, a los Fly y a los... A, eh, A los autitos, como que sí, un poco eso. Y tocar en vivo me cuesta un poco, pues soy más, más hogareño, pero de vez en cuando lo hago. Y, y para sí. tocar en vivo, eh, ¿armás una banda a los efectos, digamos? Claro, después pues desde 2000 empecé a presentar los discos, hice cuatro ya en CD, esos cada uno tuvo su banda, sus presentaciones, dos en La Cigal, uno en El Vago en el 2005, y este es el último Guitarra Dulce Hogar que salió el año pasado, recién lo presento ahora, tengo un trío nuevo muy lindo, y los en Lyon y en TNT, ¿viste? en lugares legendarios del rock nacional. Eh, nada, humildemente trato de seguir un poco en la, en la tradición de, del rock argentino y, y mezclo un poquito quizás algunas influencias más alemanas, todo, de post-punk, Joy Division, Khan, cosas que quizás no se, no se usaron tanto, pero siempre con mucho amor a la canción argentina de rock, desde Lito hasta Andrés, desde soy muy fanático de Gustavo, qué sé yo, es una, un. un un popurrí ahí, iba a ver a Los Redondos de Chico, a Sumo, es como una historia larga, me gusta, iba a ver Hermética, eh, toqué, seguí tocando metal, en que de muchos años. a eso iba Entonces es como todo una... La Sí. ¿Brede va a grabar algo? Porque sé que no, se reactivó. No, mira, tocamos el año pasado, yo yo le conseguí los derechos de los discos, armamos un compilado que tenía unos títulos tentativos, eh, que es como un, un poco la carrera del grupo en 50 minutos y eso y tocamos el año pasado tres veces pero hasta ahora no salió el disco pero no, no creo que, que volvamos a tocar. Es bueno que se sepa que el Hernán Espejo de Breve es el mismo del compañero Asma. Exacto, sí. Sí, sí, sí lo que quizás... yo me acabo de entrar y me sorprende realmente. Pero bueno, sí, quizás la, la, la versión, digamos, la, la, la forma de verlo más, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, Brea siempre tuvo como un costado bastante arty también Que quizás conviven compañeros Brea era como medio matcor cuando la no existía todavía En serio te digo, o sea Éramos pendejos, ya veníamos a tocar trash progresivo eh, Digamos que ahora tampoco se... existe No no es que estalló, no hay una movida No, no, bueno, pero Pero pero es un poco un sueño de pibe de hacer, Lograr ser como el sepultura argentino Y mal no nos fue para nada Para nada fue una historia breve, pero muy linda, y bueno, compa después toqué un Dragonauta también muchos años, un Split hicimos, un disco que se llama Cabra Macabra, que es más como un doom metal medio trayero, como que siempre toqué las dos cosas, ahora no, ahora estoy concentrado completamente a, a lo mío, que sin embargo un poco de metal tiene también, un poco de, de todo, qué sé yo. Bueno... Con... Así que bueno, esa es un poco la historia. Bueno, hoy eh, la, en la para la presentación, ¿cómo armaste el equipo? No, es un trío, tengo un trío, casi ¿Eh? nadie. Tengo un trío y, y, y ya grabó el disco y se lo está presentando, toca Andrés Ruiz, la batería. Ah, un saludo para él. Muy talentoso, y, y Javier Libreiro, que era de Búfalo y de Especies, dos bandas eh, en otro palo. Pero, pero como te digo, está grabado disco, el disco está grabado en vivo en John, estudio muy legendario eh, el que se llama Guitarra dulce Hogar y bueno, tocamos un poco de las canciones de, de, del mismo y, y nada, sacando un poco de todo, sacó Nevia unos temas que, unas versiones que hice dentro de esta caja de rock argentino, sí, viste muy linda y hice un cover de La Pesada uno de Invisible, uno de, de Los Gatos también, qué sé yo saco también varias cosas por sellos virtuales, qué sé yo, yo creo que la, la idea de, de regalar música nunca dejó de ser así, porque la verdad los números de, de venta de discos hoy por hoy te podés imaginar lo que son, Graban en un estudio lindo, una linda cajita y sinceramente pues, habiendo tenido bueno, cuatro estrellas en Clarín el disco, estar alternado de revelación, re buenas críticas en todos lados, y no estoy pasando te, sinceramente de 150 copias vendidas, sí. y así que es, una, es un chiste, ya fabricar Es prácticamente un, una hora de bien público. ¿Se consigue ¿Sí? hoy en el show el disco? Sí, claro, sí, sale 20 pesos, que es exactamente el precio del costo, ¿entendés? Yo ni siquiera le trato de ganar todo, que parece que está muy lindo, así no pueden escuchar un MySpace que es barra con y ahí hay 10 temas de toda la, la carrera un poco. ¿Y de Mamushka record se pueden bajar eh, también? Claro, hay uno está más, más City por Mamushka, hay 4 por Ventolin, hay uno por Triple R, uno que se en la Torre de Londres, que es el corte del disco con el video, todo, eh, que está en ese sello más de zona sur, bueno, nada, siga sí, ahí la... Compañero, más está dando vueltas acción. en el aire, si usted quiere lo agarra. Exacto. Hernán, armaste ya para cerrar porque nos, nos estamos yendo, sí, también sí, todo. Armaste no, no, la fecha. me cuelgo, no quiero tampoco Ar... sacarle mucho tiempo. No, no, cuando quieras acá también te das una vuelta para charlar en vivo en el, en el bueno. estudio. Pero, ¿armaste la fecha de hoy hace Ah, y... es la presentación del disco: Abre Mujercitas Terror, pasa música Alan Curtis, un grande. Sí. Así que bueno, está todo preparado. Ex-Reyes, eh, ¿no, Alan Curtis? ¿Cómo? ex Ex-Reynolds. Claro, exacto. El año pasado ya estuvimos con Damo Suzuki ahí en el Ateneo, que él organizó todo, zapando como dos horas con Los Pez, con gente de Honduras, todo estuvo buenísimo. Éramos como diez con el cantante de Cannes, como ochocientas personas. Bueno, y eso lo organizó todo Alan, que va ya es medio una leyenda en Europa, en toda la escena del noise y todo. Va siempre, te gira como dos meses cada verano, toca en lugares increíbles. La verdad que es un orgullo este haberlo conocido, todo, la verdad, un, un, un gentleman. Bueno, este, una, una gran experiencia. Hay gente de la que te va a ver eh, hoy justamente que hablábamos antes que, eh, que conoció a compañero Ama a partir de esa fecha, nos contaba. Sí, yo la verdad es que no tengo la menor idea. Es, siempre es muy frío en mis recitales. Sí, sí. Así que no, nunca sé qué les gusta, qué no les gusta, <risa> qué no les interesa. Vos así? si ves una cara repetida ¿Qué porque le debe haber gustado. Qué época conocen de... de Grupo, ¿viste? Ya es, es muy larga la historia y no, no, no, hay gente que le gusta solo en inglés, gente que le gusta la parte electrónica, gente que le, le gusta la época. Ya no, no, no, no entiendo. Bien. Bueno, sean más demostrativos, amantes de compañeros. ¿no? Sí, ah, bueno, bueno. Bueno. agíten un poco. Si sí sale, si sí sale. Tampoco, no quiero forzar. Hernán, eh, te mandamos un abrazo grande. Bueno, eh, suerte mejor, para eh. hoy a la noche. Suerte muy amable, para la les devuelvo eh. a Maxi. Bueno, muchas gracias. Eh. Buenas noches. Maxi. Hola, hola. Hola. Aquí no. Compañero Asma, entonces, a punto de presentarse ahí en Plasma, Piedras 1856. Así es, primero va a tocar Mujercitas Terror y luego hará lo suyo compañero Asma. Bueno, nos estamos yendo, usted siempre entra para el final y, y además nos comemos un poquito de, del sábado 3 de julio. Eh, lo despedimos, le dejamos que haga su cierre, despídase si quiere acá de su ex compañero. Sí, Romero, eh, es, es eh, yo sé que pero tés... está siempre presente presenta, ¿no? Es el vaticinador esto? oficial del de... principio del fin, acertó con el cierre del Festival Ciudad Emergente, dijo antes sí. que nadie que cerraba divididos. ¿Sabe cómo será el partido de mañana no no? Yo le digo, la próxima semifinal es Argentina-Paraguay. <ríe> Lo dijo Martino Romero, que por ahora tiene 100% de efectividad ya arranca el oh, día feliz. Romero. No solo le digo que gana Argentina, sino que también gana Paraguay. Vamos Romero, bueno. Gracias. Bueno, gente... Eh, les mando un abrazo, eh, los espero entonces próximo viernes aquí por las calles porteñas en algún recital y hasta la próxima. Se despide Maximiliano Romero, nosotros también hacemos lo mismo, le agradecemos a Andrea Gianetti en los controles durante la segunda hora, Javo Kupinski, gran labor, gran labor la suya, Aviva Elástico que también se acercó a los estudios de Maipú 555, el señor Julián, Ellensweig. Elensweig, el señor Francisco Aquino, eh. Lo pueden escuchar a, a Julián mañana a la madrugada también. Ah, sí, junto con el periodista que se muere por tocar alias Leonardo Cedo, que ya si se apuran llegan. Exactamente. Toca ahí, Secuba. En, en Secua, eh, La Sigal, 25 de mayo y Viamonte. Julián Lennensweig mañana a la... 2 de la mañana. 2 de la mañana, 2 o'clock. En AM870 o en FM 93.7. Muchas gracias por haberse hecho cargo de esto. Gracias por haberme invitado nuevamente a arruinar un programa que no es el mío. Y bueno, sí, sí para para arruinar el suyo ya lo tiene, digamos. Es cierto. Será hasta el próximo viernes 9 de julio del año 2010. Chao.